Venimos siguiendo el tema de los reclamos de los asentamientos por los servicios básicos.、Sí. Hemos escuchado a, a, los, a los vecinos y las vecinas del de e Salitral. Ya es un reclamo histórico de mucho tiempo que parece que tiene una solución. Ojalá que la tenga pronto,、eh, pero mientras tanto siguen los reclamos. Eh, además de, del asentamiento del Salitral que ayer escuchábamos, también hay una movida importante en el Micaela García, que después de haber escuchado y haber visto que los、eh, vecinos y vecinas del Salitral salieron a manifestarse, están organizando algo para hacer algo parecido. Así que este, hay que estar con atención a ese, a ese tema.、Eh, en todo, durante todo el día de ayer estuvimos este, buscando información. sobre todo en los organismos que intervienen en, el, en la posibilidad de tener el servicio de energía a estos asentamientos. Una es la municipalidad, no recibimos respuesta de ningún funcionario municipal para poder hablar de este tema. Ojalá que en algún momento nos contesten los mensajes y podamos tener una palabra oficial. Pero sí conseguimos la palabra de la Cooperativa Popular de Electricidad. Estuvimos hablando con Luis u c e r o que es el gerente general de la, de la cooperativa. Le consultamos este, cómo estaba la situación de los asentamientos y de la posibilidad de brindar el servicio de energía eléctrica a ese lugar. Y nos encontramos con una noticia que es、eh, una noticia、eh, muy importante, que ocurrió en el día de ayer. Y la municipalidad de Santa Rosa. le entregó ayer, justo ayer, cuando, la, cuando los vecinos y vecinas del Salitral cortaban la calle, quemaban gomas y reclamaban por el servicio de la luz, le entregó a la cooperativa un informe sobre los terrenos municipales que tiene la, justamente el municipio en el Salitral y también en el Micaela García. Esta noticia no la vimos en ningún medio.、No. Eh, ayer llegó la nota a la cooperativa. Eh, brindando esa información que en su momento el intendente aquí mismo en Radio Kermés había comprometido en brindarla.、Eh, sí. Recién en el mes de enero, vos ¿te acordás? Sí, Mauro, el... Hablando 3 de enero. Con, el 3 de enero, con、sí. Luciano Di Napoli sentado ahí、uh -huh. en los estudios de Radio Kermés. Esa información recién ayer llegó a la Cooperativa Popular de Electricidad. Ahora se va a armar todo un anteproyecto por parte de la Cooperativa para. Eh, ver el financiamiento de, de, de, de la bajada de la luz en el Micaela García y en el Salitral. No es así la situación en el asentamiento del amanecer, que ya hay un, un informe hecho por la municipalidad a la cooperativa, pero por ahora no hay un, este, un avance respecto a eso. Sí... Este, nos enteramos de esto y para nosotros es una noticia importante. Y por eso, si te parece, escuchamos a, a Luis Usero, el gerente general de la cooperativa, que nos confirmaba esta información. Y, y si te parece, lo compartimos. Sale.、Eh, ¿Lo tienen por ahí? Ocupando. Nosotros podemos habilitar el servicio en lugares donde el inmueble sea de propiedad de la persona que lo solicita o esté ocupando con algún instrumento legal, digamos, ese lugar. Me refiero a un contrato, si fuese una casa, una autorización del dueño, en fin, lo que sea. Que obviamente en el caso de los asentamientos no se, no se tiene. Eh, nosotros hacia el año pasado, allá como no sé en qué mes del año pasado, octubre, septiembre, no sé en qué mes, eh, exactamente、eh, c r u z a m o s notas al municipio、eh, planteando esta situación e、eh, indicándole que si el municipio no tenía objeción, si, digamos, si las tierras eran propiedad del municipio y en ese caso el municipio no tenía objeción, Para que nosotros habilitemos el servicio, e s t a r í a m o s en condiciones de, dado que no se trata de un suministro sino de varios,、eh, elaborar un anteproyecto sobre cuál es la infraestructura que hace falta, a los fines de ponderar、eh, la inversión que hay que hacer y, y ver cuál es el, la fuente de financiamiento que tienen las personas que lo solicitan. Sea digamos, que lo paguen ellos, sea que consigan financiamiento con algún programa de alguna naturaleza, digamos de algún estamento provincial, municipal, nacional, el que sea.、Eh, en el caso concreto del de Salitral y el asentamiento Micaela García, en el día de hoy ingresó una nota del municipio donde nos brinda información sobre cuáles serían los terrenos del municipio. Eh, así que esa nota que ingresó hoy, mañana pasará a la gerencia del servicio eléctrico a los fines de hacer la segunda etapa, que es la que yo te comento, que es hacer un anteproyecto de la infraestructura eléctrica. En el caso del asentamiento, el amanecer,、eh, que también、eh, hicimos la misma consulta en el mismo momento,、eh, ya el municipio informó. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el listado de las personas que están ahí? Eso fue el año pasado.、Eh, ¿Cuál es? Nos elevó un plano con la, con la distribución de parcelas. Nosotros hicimos un anteproyecto. Y sí, en el mes de octubre más o menos se hizo ese, ese anteproyecto, se valorizó cuál es la inversión, se le informó a las personas del asentamiento. Y、eh, estamos a la espera que se vea la fuente de financiamiento de eso. Así que esa es la situación con los asentamientos, Mauro.、Eh, hemos recibido en el día de hoy la información por estos dos que vos consultas. Bueno, para pasar más o menos en limpio,、eh, la municipalidad ayer, pues, él habla de hoy porque se lo consultamos、sí. en el día de ayer, en el día de ayer presentó、eh, los informes a la cooperativa. De los terrenos, de su propiedad, a de los asentamientos, el, amanece, perdón,、eh, el Salitral y Micaela García. Por ahora, el asentamiento del amanecer todavía está, en, veremos, veremos qué, qué sucede con eso, pero por lo menos hubo un avance por parte de la municipalidad en el medio de los reclamos de vecinos y vecinas para este, avanzar en este tema. Después falta todo lo otro. es el anteproyecto de la, de la cooperativa, y ver el financiamiento, cuánto cuesta hoy bajar la luz a una casa. Y también tener los recaudos necesarios y, e imprescindibles de seguridad, como por ejemplo tener un pilar para que puedan colocar las, la, las térmicas y demás y bajar el cable, que ya está el tendido hecho en la calle y falta el bajado a cada una de las. De las casas. El contenido de esa información de cuántos son los terrenos que informó la municipalidad, por supuesto que no lo tenemos, porque es esa información que tiene hoy la, la cooperativa. Es por eso que estamos buscando información por parte de la municipalidad que por ahora no hay ninguna palabra oficial. Claro, encima, bueno, es un trámite administrativo ese, Mauro. Ahora viene el paso de armar el proyecto y conseguir el financiamiento. O sea, claro. Que a,、eh, no s é a h o r a después de toda la disparada del dólar y los precios y demás, cuánto puede costar una bajada a una casa. Sí,、eh, Seguramente la, ha aumentado. Sí, llama la atención la demora. Cinco meses. Llama muchísimo cinco, la atención. Cinco meses para... Y también la rapidez, porque ayer lo comentábamos con Cintia, cerca de las 11 menos 20 de la mañana, que se había abierto un canal de diálogo entre los vecinos y la municipalidad, porque un asesor directo de Luciano Di Napoli. A, llamó por teléfono a uno de los vecinos que estaba reclamando y lo citó en la unidad básica de zona norte. Estamos hablando de Lucas Rojo,、sí. puntualmente, porque justamente fue él el que lo llamó sí, sí. a uno de los vecinos. Y lo que les ofreció un subsidio y le s ofreció una bolsa de alimentos, cosa que rechazaron los vecinos porque lo que pretenden es que le bajen el servicio de la luz, digamos, que tenga la voluntad política el intendente de. Este, habilitar ese, ese papel o esa, ese trámite para que los vecinos puedan este, pedir la luz en la cooperativa. Parece que algo se movió, por lo menos la municipalidad ayer presentó los informes. De los asentamientos, El Salitral y Micaela García. Bueno, para seguir con este tema,、eh, Miki Fiol, del desayunador de Villa Germinal,、eh, está contándonos、eh, a través de un mensaje de WhatsApp、sí. que el asentamiento al lado del desayunador、eh, también solicitó la electricidad a la CP el primero de marzo、eh, de este、sí. año, sin respuesta.、Eh, sin respuesta. Son cuatro familias que están esperando. También en la conexión eléctrica. Claro, nosotros hablamos de esos tres asentamientos como、sí. los, los mayoritarios. Sí, porque son ¿no? los más grandes, pero bueno, claro, ahí e o t á Hay otros más pequeños, como、sí. por ejemplo el que dice Miki, que también、sí. teníamos este, esa, este, ese, ese conocimiento, lo teníamos, pero no, no nos acordábamos que también había un pedido del servicio de la luz. O sea, hay un, hay un pedido generalizado de una parte de la población que está. Este, Eh, fuera del, de, del sistema、mm. y que necesita los servicios básicos como la luz, la recolección de residuos, el agua para que no estar con el agua, con una conexión clandestina y el gas,、sí. porque son los servicios básicos que tiene cualquier otra persona en cualquier otro barrio de Santa Rosa. Sí, le están demandando al Estado eh, que eh, brinde los, este, esos servicios, Mauro, y bueno, por ahora, sin respuestas. Por ahora, sin respuesta, pero. Con una pequeña. Sí, con, con, un pequeño avance. Un,、ah, sí. un pequeño avance, una pequeña luz ahí en una、sí. ventanita que se abrió,、sí. pero bueno, con, este, después de los reclamos puntuales con cortes de calle y, y reclamos en la calle. Sí, sí. Ya, que... llama la atención la actitud de, del funcionario este que contabas vos, el asesor,、eh, de darle una bolsa de alimento cuando a los cuatro vientos gritaron la semana pasada que no se iban a vender por una bolsa de alimento. Y van y hacen eso. Claro, es increíble. Las la, la familias te están diciendo, no queremos e s o porque queremos, queremos el servicio. Sí, sí. Y de última, si dan una bolsa de alimentos, bienvenida sea porque sí, hace falta.、Vale. Pero llamarlos para ofrecerle s、sí. un subsidio y alimentos cuando están pidiendo、sí. otra cosa parece una toma de pelo. No, no, pero aparte de esto que te estoy diciendo, los títulos, bueno, el título de Radio Kermés fue ese,、eh, claro. de la vecina.、Eh, no lo vamos a ver. Se ve advertir, que no lo leyeron. Pero bueno. Eh, dale, Mauro, cuando tengas más novedades de este tema o de otro, eh, estás eh, al aire. c o m o n o Palit, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, contándonos novedades, un pequeño avance、eh, que significó que la municipalidad le llevara la información、eh, del asentamiento Micaela García y el nuevo Salitral a la CPE sobre. ¿Qué terrenos、eh, son del municipio para que avance、eh, con el proyecto para tratar de bajarle energía eléctrica、eh, a las familias que viven ahí? Y acá me marcan también,、eh, para cerrar el tema del funcionario que convocó ayer este, a una familia del Nuevo Salitral para ofrecerles un subsidio de mercadería, no lo hizo en una oficina del municipio, lo hizo、eh, en una unidad básica、eh, de la ciudad de Santa Rosa.